Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ...su presencia, la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? El que él esté buscando la presencia nos lleva a nosotros como iglesia a buscar su presencia. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Y sabes qué? Todo esto que ha estado pasando no tiene, no es no es coincidencia todo lo que ha estado pasando no se sale de la voluntad de, de Dios y dentro de sus tiempos, ¿estás de acuerdo? en este tiempo el Señor está trayendo un nuevo mensaje al cuerpo de Cristo búscame, busca mi presencia ¿y sabes por qué? porque Él está cerca ya lo dijo Jorge sí. los tiempos está llegando la hora Y el Señor demanda de nosotros como iglesia, santidad, estar en su presencia, caminar en su espíritu. Y en estos últimos días, Aarón ha estado hablando a esta iglesia, por medio del Señor, de buscar la Shekinah, la presencia de Dios. ¿Sí? Y cuando tú entras en la presencia de Dios, no puedes salir igual, no puedes salir igual, ¿Sí? no puedes salir igual. Te transforma la presencia de Dios. Moisés bajaba de estar cara a cara con Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? No podemos ver tu rostro. Tápate el rostro por la presencia de Dios. Así somos cada uno de nosotros. Entramos en la presencia de Dios y no podemos salir igual. Ajá. No podemos salir igual. Cada día que tú te metes más y más y más en la presencia de Dios... Eres transformado a su imagen. Eres transformado a su imagen. Por su propia presencia. Y el Señor nos ama tanto. El Señor ama tanto a nueva creación. A su iglesia, a su cuerpo. qué es tan detallista Dios. Y Él nos demuestra su gran amor para con nosotros. Que nos compara. Y, y, y con Israel. Israel es un proféticamente es hablando acerca de la iglesia y esto es lo que estábamos hablando el otro día el pastor y yo en, en, en nuestra oficina en nuestra segunda oficina en Applebee's porque la primera es el Outback <ríe> sí esa es la primera pero desde tiempos antiguos el señor señaló tiempos en las fiestas de su pueblo ¿están de acuerdo? las fiestas, recuerdan la Pascua, Pentecostés ¿Todas esas fiestas? Ok. Para que en lo físico, para nosotros, haya una enseñanza, pero en lo espiritual también, haya un crecimiento en nosotros, haya un cambio en nosotros. Y no es coincidencia que en esta época, en este mes, Israel esté festejando tres fiestas. Tres. Digan tres. Tres fiestas. ¿Cuáles? Número uno. El 3 y 4 de octubre pasado se celebró Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. La segunda fiesta, el 13 de octubre, este jueves que viene, Yom Kippur. Y el 18 de octubre, Sukkot, por siete días. ¿Sí? Tres fiestas en este tiempo. Yo te quiero decir una cosa, el Señor ha estado hablando a esta iglesia que en tres meses, tres meses va a haber un cambio en esta iglesia. En tres meses. Y no es coincidencia, no es coincidencia que en este mes se estén celebrando esas tres fiestas. Y ahorita vamos a ver por qué. Déjame te explico cada una de esas, brevemente. Rosh Hashanah quiere decir cabeza de año. Y para el pueblo judío, Rosh Hashanah es el inicio del año, como para nosotros, el primero de enero. Para ellos es el primer día del año. sí. Y se llama Rosh Hashanah, Cabeza del Año, porque ellos dicen que todo lo que hagas tú como cabeza de casa y lo que hagas con tu cabeza va a definir todo el año que tienes por delante. Por eso es Rosh Hashanah y siendo la cabeza el centro nervioso que controla todo tu cuerpo así Rosh Hashanah es la cabeza del año que define la vida y sustancia del año que tú empiezas cuenta la tradición del pueblo de Israel que ese día de Rosh Hashanah fueron creados Adán y Eva después de cinco días de creación el sexto día fue creado el hombre y entonces ahí comienza Para ellos, este año nuevo, este año que pasó, es el año 5.766, desde que Adán fue creado. ¿Sí? Desde ahí comienzan a contar. ¿Sí? Pero dicen ellos que lo primero que hizo Adán y Eva al ser creados, al abrir sus ojos y a sentir el aliento de Dios, lo primero que hizo Adán fue reconocer y proclamar el reinado de Dios sobre todo el universo. Llamando a todas las criaturas, a toda la creación, a arrodillarse, a adorar al verbo creador. ¿Quién es el verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Sí? Entonces eso es, lo que, eso es lo que significa Rosh Hashanah. Este día es coronar a Dios como rey sobre todas las cosas, como rey del universo. Si ¿sí? es que tú te levantes en este nuevo año y tú corones a rey al Dios como rey y señor del universo, y no solamente del universo, porque el universo está muy allá, de tu vida y de tu corazón. Como Rey, Señor tuyo. Es girar tu vida a Él, guiándola de acuerdo a su voluntad para que nuestras oraciones y ruegos al amo del universo sean aceptadas. Y nos llene con su gracia y misericordia a lo largo de este año. Amén. Eso significa Rosh Hashanah en cortito. Pero en Rosh Hashanah también pasa algo. Es también la llamada fiesta de trompetas. ¿Por qué? Porque se toca el shofar. ¿Sí conocen el shofar? ¿Sí? ¿Lo han visto el shofar? Ahorita vamos a tocar el shofar. Se toca el shofar. ¿sí? Y tiene dos significados muy importantes. Número uno, es costumbre tocar el shofar cuando era coronado un rey en Israel. Y como en Rosh Hashanah se proclama a Dios como rey y soberano... Esta fiesta comienza con toquidos del shofar. Celebrando la coronación de Dios sobre toda la creación. Pero ¿sabes qué? El segundo significado en Rosh Hashanah del toquido del shofar. ¿Sabes qué significa? ¡Despierta! ¡Arrepiéntete! ¡Regresa a Dios! Tú que estás dormido espiritualmente hablando... Despierta Sal de tu pasividad Ve bien en tu alma Y considera tus actos Y tus consecuencias Las consecuencias de tus actos Y saca lo malo de ti Y regresa a Dios Ya que Él ha tenido Misericordia de ti Misericordia de ti sí, Eso significa Rosh Hashanah sí. Ese significa el, el sonido del shofar en Rosh Hashanah. Coronar a Dios como Rey y Señor y Soberano de todas las cosas. Pero también, despiértate. ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Regresa a Dios! La segunda fiesta es Yom Kippur. ¿Ustedes saben qué es Yom Kippur? El Día del Perdón. Ese día era el día en que el sumo sacerdote, era el único día en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del sacrificio y la ponía sobre el propiciatorio del arca y pedía perdón por sus pecados y perdón por los pecados de todo el pueblo de Israel. Ese día Israel se presentaba delante del tabernáculo o delante del templo y pedían y se arrepentían y se humillaban. Es un, es un día de ayuno y oración con el propósito de hacer una introspección de tu vida y humillarte ante el Todopoderoso pidiendo perdón por tus actos y tus pensamientos pero sabes que Yom Kippur es también considerado el día de la fiesta de la liberación y normalmente cuando hablamos de liberación hablamos de la Pascua cuando el, el Señor sacó a su pueblo de Egipto Ese es un día de celebración, pero Yom Kippur es en especial el día de la liberación, pero la liberación de qué, del pecado, que somos libres de pecado, libres para acercarnos a Dios confiadamente y ahora en Cristo Jesús, a través de su Hijo Jesús, a través de la sangre de Cristo que está permanentemente en el lugar santísimo allá en el cielo delante de Dios Padre. Si sí, a través de esa sangre podemos acercarnos ¿sí? Yom Kippur, el día del perdón Pero el día también del de festival de la libertad Eso significa Yom Kippur Es el festival de libertad de cada individuo Fiesta por ser libres del pecado La primera fiesta Rosh Hashanah La segunda fiesta Yom Kippur Y la tercera fiesta Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Según lo, lo, los, los estudiosos, los que les gusta ver los tiempos proféticos, dicen que el Señor Jesús va a venir en tabernáculos. No lo sé, pero si viene, qué padre, y si no, pues cuando venga, ¿no? Que venga, ¿no? <ríe> que venga ahorita por nosotros, ¿no? Pero Sucot, ¿qué es? Cinco días después de Yom Kippur se celebra la fiesta de Tabernáculos, en la cual el pueblo de Israel recuerda. ¿Se acuerdan cuando les hablé del poder de la memoria? ¿Sí? ¿Recuerdan? Okay. Dios nos ha dado el poder de la memoria. ¿Para qué? Para recordar que Israel recuerda que habitó en el desierto por cuarenta años. ¿Sí? Recuerda el cuidado de Dios con ellos. La nube de su presencia les cubría del sol abrazador en el desierto de día. Y por la noche la columna de fuego los calentaba porque el desierto es frío en la noche. Muy frío. ¿Sí? Número tres, recuerdan que su calzado y su ropa no se desgastó por 40 años. No se desgastó. Sí. La provisión, recuerdan también la provisión de Dios, ya que por 40 años no les faltó alimento. Por 40 años comieron maná todos los días. Dios alimentando a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. Pero también recuerdan el tabernáculo de Dios en medio de ellos, con la Shekinah, la Shekinah de Dios en medio de su campamento. Tres fiestas, Rosh Hashaná, Yom Kippur y Sukkot. Tres meses ha hablado el Señor, que en tres meses va a haber un cambio aquí. ¿Pero qué quiere el, el, el Señor hablarnos de esto? Y esto es de lo que estábamos hablando Aarón y yo ese día. Dios ha dado esa palabra que en tres meses va a haber un cambio y un avivamiento y no es coincidencia. Espiritualmente hablando, Dios mismo, escucha bien iglesia, Dios mismo nos está dando la clave para alcanzar lo que Él ha hablado para nosotros. Lo que Él ha hablado para nosotros a través de nuestro pastor. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que es el comienzo de un nuevo año. De una nueva época. Y el Señor te está diciendo en este día. Reconóceme. Número uno, reconóceme Como el Rey del Universo. Reconóceme como Tu Señor sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tus pensamientos, sobre tu cuerpo. Reconóceme y coróname en tu vida. Sí, reconóceme. Te dice también, escucha el sonido del shofar y despiértate. Escucha el sonido del shofar y despierta. Despiértate. Iglesia, despiértate. Despiértate. Escucha el sonido del shofar y despiértate. Despiértate. Eso es lo que te dice el Señor. ¡Vuélvete a mí, endereza tus caminos. Endereza tus caminos Número uno, reconoceme, coróname Dos, escucha y despiértate Vuélvete a mí, endereza tus caminos Y también te está diciendo Este es el tiempo del perdón Humíllate delante de mí Confiesa tus pecados Rebeliones e iniquidades Y por la sangre del Cordero Jesús que está en el propiciatorio Recibe perdón Hoy Hoy arrepiéntete iglesia y recibe perdón, despiértate. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Pero una vez que has reconocido y proclamado su majestad y su reinado sobre él, que te has despertado, que te has humillado delante de mí, que has recibido el perdón, entonces entra en mi sucat, en mi tabernáculo, en el lugar santísimo donde reside mi shekinah. Mi presencia, la presencia de mi espíritu. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? Estás buscando la presencia de Dios. Sí, la estás buscando. Entonces entra en el tabernáculo del Señor. Entra al lugar santísimo. Tú tienes el acceso al lugar santísimo. Ya no hay velo, ya no hay nada. Está Jesús. Ven, ven conmigo. Ven, entra aquí conmigo. Reside conmigo en mi tabernáculo. Eso es lo que te está diciendo iglesia y el Señor te está llamando a que te despiertes, te arrepientas, que lo corones, le, le, lo proclames a Él como Rey y entonces te humilles delante de Él y le digas Señor perdóname mis pecados, Señor perdóname, restáurame Señor y entro en tu presencia entro en tu presencia, iglesia ponte de pie en este momento toca el shofar, ponte de pie despiértate, que eso es lo que el Señor quiere Escucha el shofar, oh escucha pueblo de Dios proclama a Dios proclámalo como Rey, Corónalo en este momento Señor, te coronamos como Rey y Señor sobre todas las cosas, te coronamos Señor Jesús, sobre nuestras vidas, tú eres nuestro Rey Señor, tú has creado todas las cosas, te exaltamos Señor en esta hora y proclamamos tu grandeza y te coronamos Señor, pero también en esta hora Señor nos humillamos delante de ti eterno, nos humillamos y reconocemos que no te hemos Señor agradado en muchas cosas, te pedimos Señor, humíllate iglesia, humíllate delante de su presencia, humíllate delante de Dios. Y perdona nuestros pecados. Señor es tiempo de arrepentimiento. Tu presencia nos trae arrepentimiento Señor. Nos trae arrepentimiento. Y en esta hora te pedimos perdón Señor. Perdónanos como iglesia. Perdónanos como familia. Perdónanos como individuos Señor. Y trae tu restauración y perdón a través de Jesús Señor. Y en esta hora nos levantamos y entramos. Entramos Señor en tu tabernáculo, desciende Espíritu de Dios, hermoso Señor Shekinah, desciende sobre nosotros, desciende sobre nosotros Señor, y llénanos de tu Espíritu Señor, eso es lo que Dios te está hablando, hoy iglesia, entra en mi tabernáculo, entra en mi presencia, yo te digo que quiero morar contigo, morar contigo, la presencia de Dios, oh eterno Señor, Eterno Señor, bendito eres Eterno Dios Oh, desciende Señor Desciende y llénanos con tu Espíritu Señor Desciende y llénanos Oh, Espíritu Santo, precioso, hermoso Ven y llénanos Ven y llénanos Señor Ven y llénanos Señor Ven y llénanos Señor Oh, Espíritu Santo Ven y desciende ven y desciende ven y desciende ven y desciende tú nos amas tanto Señor que nos has dicho que nos despertemos que nos has dicho que nos humillemos delante de ti te reconozcamos Señor y que entremos en tu tabernáculo en tu presencia en tu presencia Señor en tu presencia en tu presencia y plenitud, Señor. Espíritu, yo te pido que te muevas, Espíritu Santo. Muévete en medio de la iglesia. Muévete en medio de la iglesia. Desciende, Espíritu Santo. Desciende, Espíritu Santo. Camina en medio de nosotros. Camina, Señor. Ministranos, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Eterno. Gracias, Señor. Oh Eterno, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Está Martín. Gracias, Señor. Pueden tomar su lugar un momento. <coughs> Gracias Padre ¿Cuántos quieren Más de su gloria Sobre tu vida Cuando oí eso Yo, yo sentí y Yo creo que tú también lo has podido sentir Que es Es un tiempo Especial del Señor Para nuestras vidas Para nueva creación ven Espíritu Santo ahora tócanos toca nuestras familias toca nuestras vidas hemos estado hablando de los de ese secreto de la gloria Shekina Su gloria que cuando manifiesta su presencia sobre nuestras vidas. Yo no tengo todas las palabras, pero yo sé que el Señor ha extendido su mano hacia nueva creación, hacia ti, hacia mí, para derramar su gloria, manifestar su gloria. Y levantarnos Y usarnos para cambiar Para tomar a Guadalajara Para tomar a México Para llevar su gloria A todo este país En todo el mundo Y como hablamos el domingo pasado A lo mejor estás Tan afanado y preocupado Por algo en tu vida pero yo te voy a pedir algo y yo creo que más bien el Señor te lo está pidiendo que quites tus ojos de, del problema y empieza a clamar empieza a buscar su presencia su gloria porque en su gloria y en su presencia Tu necesidad va a ser suplida. Finanzas van a ir. Trabajos cambiados. Cosas van a cambiar. Muros van a caer. Fortalezas van a ser destruidas. En su presencia. Gracias Señor. Gracias Padre. Y el, la palabra que el Señor puso en mi corazón. Que va con lo que César nos estaba compartiendo. Es. Es eso Hay una, una cosa que estábamos Por cantar Ya van dos domingos Ese es el tercer domingo que estábamos Para cantarlo Y hasta hoy salió Y no fue realmente un plan Nuestro Dos domingos antes Cada los últimos dos domingos Intentamos y fue parte del plan Cantar eso de Déjanos empezar De nuevo Y descubrir tu corazón Para darte lo que anhelas En la adoración Dos Eso es el tercer domingo Martín lo puede decir Lo, lo, lo ensayamos Lo teníamos preparado Las hojas las Todo listo Pero hasta hoy Pudimos cantarlo y hoy no solamente estaba esta teníamos como tres o cuatro más pero entrando en esta en la adoración casi no podía cantar porque el Señor estaba me estaba diciendo que esto es para ustedes Para empezar de nuevo. Dilo conmigo. Para empezar de nuevo. En lo que Dios tiene para nosotros. Y no lo no le hicimos, o sea, el Señor está poniendo todo. Yo no sabía lo que César y yo íbamos a hablar. Empezó a hablar de, de todo eso de Israel, de, de, de, de, todo eso del comienzo, de coronar el rey, del Yom Kippur, del día del, del, del perdón, del arrepentimiento, despertar los los el shofar y el tabernáculo. Dije, Señor. Porque ahora en octubre, o sea, ahorita que estamos nosotros sintiendo y recibiendo, dije, esto es, es un, esto es del Señor. Y no había, había preparado, eh, como planeando, planeando, ok, vamos a cantar esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer. El Señor, escúchame, el Espíritu, yo no planeé que viniera Jeff y D hoy. No estaba planeando que. Que, que, que Chuy estuviera en un grupo Con ayuno oraciones de fin de semana Que los jóvenes Que, que John y los, todos los jóvenes Estaban aquí Víctor y muchos ¿Dónde están los jóvenes? Ayer en la noche Estábamos orando toda, toda la noche Los jóvenes Y al principio Que empezamos a orar Yo empecé a sentir en mi corazón cómo era El tiempo del perdón, el tiempo de la limpieza. Entonces lo que está diciendo César es súper directo, súper como todo lo que está fluyendo es el tiempo y tenemos que recibir eso y pedir perdón y recibirlo. Entonces no más quería decir eso y ayer en la noche estuvo muy. Pero muy fuerte así. No sé si, si entienden lo que estoy diciendo. Estoy tratando de decirles que eso no ha sido nuestro plan el Señor está hablando, el Señor está haciendo algo, y como está haciendo yo solo quiero decirle, sí Espíritu Santo, aquí estoy, que seas tú Espíritu Santo, tu maravillosa presencia, tu maravillosa gloria, aquí Señor. hoy empezamos a cantar eso y yo estaba en el ayuno muchos en el ayuno con Chuy Mari y los jóvenes aquí orando y, y, y mucho ha estado pasando en, no nada más lo que estoy mencionando hay, hay, hay mucho más que podríamos decir que, que el Señor está hablando y haciendo ¿Quieres saber el secreto de la gloria? No es solamente una cosa Pero El Señor me mostró En estos días Es todo Tengo hojas y hojas De lo que iba a ministrar Pero en, en lo que iba a compartirles Fue esto Que el mismo que escribió Estas palabras Bajo la unción del Espíritu Santo en Salmo 91, 1 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. El mismo que escribió esas palabras es el mismo que día delante del Señor le dijo Señor muéstrame tu gloria estoy pidiendo que en tu corazón, yo sé que hay, hay mucha, necesidad, mucha necesidad de enseñanza de enseñar sobre tantos diferentes temas y áreas pero yo creo si empezamos iglesia a decirle Al Señor muéstrame tu gloria El Señor va a empezar a hacer una obra muy profunda en nuestros corazones Limpiando y quitando todo lo que ha estorbado Todo lo que nos ha, nos ha impedido Nos ha puesto velos para que no veamos la gloria El Señor escúchame va a empezar a quitar los velos Para entrar en su gloria Y vivir en su gloria. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Y este mismo Moisés cuando pidió Señor muéstrame tu gloria. El Señor le dijo. Te voy a revelar mi gloria. Como nunca la has visto antes ¿Cuántos quieren ver la gloria Como nunca la han visto antes? No solamente verla Pero va a ser el Espíritu Santo Llenándote a ti Con la gloria De su presencia Y tú vas a llevar esa gloria a tu trabajo, a tu casa, a tu matrimonio, a todo, a, a, a, a las escuelas, a las universidades, a las oficinas, a, a cada lugar donde tú estás. Dios te ha llamado a llevar, a ser un portador especial de la gloria de su presencia. Guadalajara, declaramos, te declaramos que el Señor va a empezar a llevar por toda esta ciudad en taxis, en camiones, en oficinas, en trabajos, con gobiernos, con, con todos los lugares la gloria del Señor. No me puedo quedar con esta palabra. Porque esto que se está hablando es real El día viernes yo tuve una plática muy fuerte con Mariana Mariana Mendoza y yo le dije Dios a mí me ha mostrado algo muy fuerte para esta iglesia Y yo sé, y yo sé que Dios me está respaldando Porque Él me dio una palabra y me dijo Cada vez que tú abras tu boca Yo te voy a estar respaldando Y yo sé que esto que les voy a decir No es mi emoción Y no es mi carne Verdaderamente En esta iglesia Se va a venir un avivamiento muy fuerte Muy fuerte Pero yo le decía a Dios Cómo se va a venir un avivamiento tan fuerte Si la iglesia No se ve el apoyo Cuando se pide apoyo a esta iglesia Nadie se levanta Señor Pedimos apoyo para algo Y se queda sentada Y saben una cosa No sabía yo No, no podía yo um, Tamizarlo No podía yo ver Qué era lo que quería Dios Pero saben una cosa, ahora que están hablando del perdón y ahora que están hablando de todo lo que se va a mover aquí, pude verlo antes de que venga un avivamiento a esta iglesia. La iglesia tiene que ser limpia, donde sobreabundo el pecado también va a sobreabundar la gracia. Y esta iglesia se va a levantar Y esta iglesia va a ser una iglesia avivada Y esta iglesia va a ir a reverdecer las iglesias que están muertas Y si esta iglesia va a tener un avivamiento Es porque este varón se ha humillado y ha buscado a Dios de rodillas Por pura misericordia se va a derramar el avivamiento. Pero antes de que haya un avivamiento, tiene que haber una limpieza en esta iglesia. Si no, jamás vamos a poder ver un avivamiento verdaderamente como lo queremos. Esta iglesia tiene que levantarse y no quedarse muerta espiritualmente. Porque yo le decía, Señora, esta iglesia no veo yo que se levante. Pero ahora estoy entendiendo y comprendiendo por qué la iglesia tiene que ser levantada. Esta La espiritual que está habitando en este lugar tiene que ser sacada en el nombre de Jesús si ustedes verdaderamente quieren tener un avivamiento pero aquí viene lo fuerte cuando verdaderamente venga el avivamiento no podemos dejarlo escapar porque así como llega se va y por la misma y por la pura gracia y misericordia de Dios se queda. Nosotros venimos de una iglesia que se levantó en un avivamiento poderoso. Cuando pasaron el video de los... Um, pastores que se están levantando En un avivamiento fuerte en la iglesia Mi corazón empezó a latir Y yo dije Señor nosotros Hablo de mi esposo y hablo de mí. Veníamos de una iglesia Donde no había predicaciones Donde la gente entraba y se caía Por el poder tan fuerte que estaba el Espíritu Santo Pero saben una cosa La iglesia no pudo detenerlo Y se fue Ahorita esta iglesia de donde nosotros salimos Está dividida Está dividida porque no pudo No pudo y no tuvo la sabiduría Y no quiso entrar En lo que Dios tenía preparado Para todos y cada uno de nosotros De 400 jóvenes que hubo avivados, Solamente tres parejas están trabajando como misioneros Y entre esas estamos mi esposo y yo Todos los demás jóvenes se perdieron Volvieron al mundo Si ustedes quieren ver una iglesia avivada Primero tiene que haber una limpieza espiritual Primero tiene que haber un arrepentimiento en tu vida Para que el Espíritu Santo pueda Y, y haga la obra que tiene en esta iglesia orar por, por las personas hoy darles tiempo para tomar esto y humillar tu corazón delante de Y hablaba acerca de El respaldo del Señor De cuando ella abría su boca Y hablaba una palabra Pues el respaldo Y la confirmación El Señor ha estado hablando Tan fuerte a mi corazón Acerca de misericordia En vez de justicia Misericordia en vez de justicia Su perdón Un estilo de vida de perdón Y yo le decía también en un tiempo en la oficina También en, en Applebee's Con el pastor Si queremos avivamiento Si queremos cambios Si queremos lo que hemos estado viendo En Bogotá y en todas partes Tenemos que tener un espíritu de perdón Operando en esta iglesia Y aún antes de venir acá En, en, en, mis, en Missouri con Timoteo yo, yo compartí Lo que yo estaba sintiendo Y fue el mensaje más difícil Que yo tuve que dar acerca de misericordia en vez de justicia. Escoger perdonar en vez de juzgar. En, en, vez, de, en vez de querer ver a la persona o las cosas o circunstancias o al gobierno, verlos y juzgarlos y pisarlos y decir, sí, yo quiero juzgarte, empezar a escoger misericordia. Y si esta iglesia quiere ver un avivamiento, de lo que estamos hablando Algo real No algo fingido No algo fingido Tiene que haber un espíritu De perdón Un espíritu de perdón De misericordia de a Él y decir Yo escojo misericordia Yo le doy a esa persona Yo le doy a esa persona Que no merece un regalo Este regalo de misericordia De perdón Y hoy escojo perdonar En vez de, en vez de juzgar Estamos en un momento tan clave Tan clave eh, Para esta iglesia Cierra tus ojos Y piensa En la actitud de tu corazón ahorita ¿Dónde estamos iglesia? Cielo Nos ha mandado Y si Él nos ha pedido Que escogiéramos misericordia En vez de justicia Es el tiempo ya Con los jóvenes El mismo sentir Y con varias personas y donde quiera que, que, que, que voy, donde estamos platicando, siempre estamos hablando. Ahora estamos hablando de misericordia. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en estos tiempos? ¿Por qué? ¿Por qué ahora esto de misericordia? ¿Por qué ahora esto de perdón? Porque si no entendemos la importancia y el poder de vivir un estilo de vida de perdón, no vamos a entrar. Como hemos querido No vamos a entrar a, a, a, esa, a, a, a ese avivamiento Que hemos estado esperando Y clamando Tenemos que tener Un espíritu de perdón Operando en esta iglesia Es tiempo iglesia Como decía César Despiértate Y ve ahora la importancia De poner todo el dolor Y todo lo que han sembrado Y todo lo que tú has recibido En tu corazón De otras personas, hermanos en la iglesia Otras cosas, decir Dios Yo escojo hoy Misericordia Yo no quiero juzgar más Porque el juicio Solo trae juicio Pero el, su misericordia trae misericordia. Iglesia, es tiempo. Es tiempo de escoger misericordia. Si tú has juzgado... En algún momento A tus pastores Al liderazgo Algún hermano aquí en la iglesia Iglesia no piensas que es el tiempo Hoy es el tiempo Hoy es el día De empezar a, a, a, a ver Más allá, más profundo En tu corazón, escoger Misericordia a un Esteban Cuando lo estaban apedreando Y ahí estaba Saúl Con todas las chamarras ahí Él estaba viendo Esteban volteó Y vio a Saúl. Y él escogió misericordia. Dijo perdónalos. Porque no saben lo que hacen. No suena familiar. Jesús hizo lo mismo. Por ti y por mí. Escogió misericordia. Yo quiero ser uno de los primeros en decir, yo escojo misericordia. En vez de justicia, yo escojo misericordia. En vez de juzgar, en vez de, de, de, de, de querer que esa persona sufra lo mismo, o sufra esto y el otro tantas cosas, yo escojo perdonar. y Un espíritu de perdón que entre aquí a este lugar. Que habite aquí con nosotros. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y pueden decir, yo escojo misericordia? Yo no quiero juicio para mí. Yo no quiero lo que merezco. Yo escojo misericordia, Señor. Yo quiero ver avivamiento en mi iglesia. Yo quiero ver avivamiento en mi vida. Así es que yo escojo misericordia. Yo escojo perdonar y dar un regalo que a lo mejor no merecen. Espíritu Santo ven Empieza a tocar más Mi corazón Nuestros corazones Padre Toca Lo más profundo de nuestros corazones Ven ahora Iglesia le damos libertad Al Espíritu Santo Ven ahora Espíritu Santo Revelanos A quienes tenemos que perdonar Ven ahora y toca más Espíritu Santo gracia hay un lugar donde el enemigo no puede tocarte y ese lugar donde tú escoges misericordia y entras en la gracia del Señor y ese lugar no le es permitido al enemigo entrar a ese lugar, cuantos aquí escogemos su gracia su misericordia es decir yo escojo el lugar de gracia yo quiero avivamiento para mi país, para mi iglesia para mi familia yo quiero avivamiento, yo escojo el lugar de gracia Te perdonar en vez de, juz de juzgar Espíritu Santo te pedimos perdón Te pedimos perdón Espíritu Santo por actitudes Te pedimos perdón por pensamientos Te pedimos perdón aun cuando todo está yendo mal Aún Señor verte a ti como un Dios que no es justo Un Dios que no hace lo que debe de hacer con tanto sufrimiento Te pedimos perdón Dios por todo lo que hemos sentido O todo lo que hemos tenido en nuestros corazones Hoy Espíritu Santo te pedimos perdón A los esposos que tienen que perdonar a sus esposas A las esposas que tienen que perdonar a sus esposos. A los padres que tienen que perdonar a sus hijos. Y sus hijos a sus padres. Es tiempo de perdonar. ¿Cuántos pueden sentir que es el tiempo? ¿Cuántos pueden sentir que esto trae libertad A tu vida? Trae libertad Espíritu Santo Te pedimos perdón No queremos juzgar más Gracias Espíritu Santo Podemos hacer todos algo. Podemos poner nuestras manos sobre nuestros corazones. Podemos decir esto. Este corazón le pertenece a Jesús. Este corazón te pertenece a ti, Jesús. Si yo le he dado a una persona... Mi corazón O más importancia Que tu vida Espíritu Santo Te pido perdón Porque este corazón Te pertenece a ti Mi corazón Te pertenece a ti Jesús Y ahora Espíritu Santo Ven Ahora empieza a tocar Los corazones De todos nosotros Empieza a tocar lo íntimo, empieza a tocar lo más profundo, empieza a tocar en tu vida. ¿Qué es lo que ha estado ahí por mucho tiempo? Y es tiempo de dejárselo a Él. Ese corazón le pertenece a Él. Sí, sí, Señor, queremos avivamiento. Pero queremos estar, como decía Nadia. Queremos estar listos para tu avivamiento. Danos, Señor. Danos, Señor, el poder para perdonar en el nombre de Jesús.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 Él lo está pidiendo que nosotros le mostremos nuestro rostro a Él el versículo 15 dice casadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne si sí, alguna vez te has puesto a pensar individualmente ¿Qué es lo que está impidiendo un avivamiento, el que esta iglesia se levante? No mirando al que está ahí a tu lado, a los que están al frente, sino lo que hay adentro. ¿Qué está impidiendo que yo tenga un avivamiento? Yo les voy, les voy a pedir un favor, cierren sus ojos por favor. Y pregunten...